Desde Nueva Barris, Radio RSK, saludos, Cataluña. Sí, emitimos desde Centro Cívico Can Bastet, Paseo Fabre Puig 274, en el 107.1 de su FM, o por Internet, Radio RSK.info. Ya estamos, sí, en la quinta edición de Conciencia Activa, dentro de la temporada 2014-2015. Como saben todos ustedes, amigos oyentes, Conciencia Activa es un programa presentado y dirigido por Fina Cebrián, quien les habla con noticias, con transformación, comentarios... Esencia Activa, análisis al hilo del refrán. Complacemos una de sus peticiones en el apartado La banda sonora de tu vida. Además, consejos y recomendaciones para la belleza, el hogar y la salud. Y el esperado rincón de la poesía, a cargo de nuestro técnico y rosada David. Y nuestro espacio estrella, la tertulia. Hoy... Hoy, amigos, tenemos como invitados, bueno, nuestro colaborador virtual, José Luis Segura, que ya nos acompaña. Buenas tardes, José Luis. Bueno, buenas tardes. Y también hemos traído una invitada muy especial, doña Narcisa, amiga, humanista, bueno, un poco de todo, aficionada también a como Rapsoda, a escribir algún poema que otro. Ya, ya sabrán alguna cosa más de ella. Ya nos acompaña también en los estudios. Buenas tardes, Narcisa. Buenas tardes. Todo ello arropado por una selección musical de los mejores y más significativos temas que marcaron los ayeres del tiempo. Por cierto, hoy Doña Narcisa nos trae toda una selección musical a gusto personal. Saben ustedes, amigos oyentes, que me gusta, me gusta que mis invitados elijan. Ella ha elegido unos cuantos temas musicales así, dentro de la modalidad que aquí en Conciencia Tiva nos gusta, la música retro la música pop que arrancó unas décadas atrás, porque Conciencia lo escucha todo tipo de público, un público muy especial, maduro, otro más joven. Y sí, hoy como digo, verán, serán todo un grupo de, de temas sorprendentes para todos ustedes. Ella, personalmente, como digo, ya desgranando uno a uno de los temas. En el control de sonido, la mesa y los mandos, nuestro responsable técnico, de ahí poniendo órdenes, eso sí, a la palabra, a la música, a los tiempos, que sería de costa activa sin él. Y aquí detrás, en los micrófonos, su amiga Fina Cebrián. Bien, amigos, hasta aquí nuestro editorial de hoy. Seguidamente damos paso, como de costumbre, al primero de nuestros comentarios amigo oyente sea usted habilidoso y ostente un cargo pero nunca como el presidente del gobierno señor rajoy no total para qué para ese viaje no hace falta tanto esfuerzo responsabilidad y compromiso pues verán resulta que gana menos que el presidente de la organización nacional de todos los ciegos de españa 11 sí y resulta que también gana menos que que don Arturo Más, presidente y responsable de una sola de las autonomías de las 17, como es el caso de don Mariano Rajoy. 17, como digo, autonomías en las que está dividida nuestra vieja piel de toro, llamada España y a la que cada vez entiendo menos, que se, se afirma, se entiende como diferente, quizá por demasiadas cosas que hoy no las entendemos y quizás tampoco las entendamos mañana dentro de esta situación caótica que estamos viviendo pero hay algo que tenemos perfectamente claro los ciudadanos y no se nos escapa. Y es que siempre, siempre pagamos los mismos nosotros y pagamos siempre a los mismos, a los mantenidos, a los fracasados y a los avaros y pícaros. Y eso sí, eso sí que es algo que todos lo comprendemos. Bien, amigos, hasta aquí nuestro primer comentario en la tarde de hoy. Y ya pasamos directamente a la música. Ah, recuerden sus comentarios, los siguen dirigiendo aquí a Conciencia Activa koshimanalrska@gmx.com. Hemos recibido muchos, muchísimos comentarios sobre, bueno, sobre nuestro programa, sobre el alcance, sobre qué les gustaría escucharlo. Bueno, ...a bajárselo a horas diferentes... ...a la serie del trabajo... ...estamos, estamos en la bajada de los podcast... ...para que ustedes lo pueden escuchar a la hora que quieran... bien y damos paso al primero de los temas musicales de esta tarde... ...Narcisa, ¿qué propones para nuestros oyentes? ...el primero de los temas... ...el amor de una mujer de Daniel... daniel ...oh, precioso, bien... ...bien amigos, toda una propuesta de amor, de amar... ...de ser correspondido... Dani Daniel, por el amor de una mujer. Nuestro técnico ya la tiene preparada para todos ustedes. Seguro que muchos de ustedes la recordarán y los que no la recuerden, les va a gustar. Seguro que sí, ya lo verán. Ella ha demostrado tener un exquisito músico gusto perdón para la música. Adelante con el primero los temas. Por el amor de una mujer Fui con fuego sin saber era yo que me quemaba. Me en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba. Por el amor de una mujer que dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Por el amor, por el amor de una mujer, amen mucho y mejor si son correspondidos. Bien, por esta parte, amigos, seguimos con nuestros comentarios. Noticia opaca o claro oscura. Poco difundida, poco difundida, como digo, los ambientes sociales de Cataluña y del resto de España. Don Jordi Puyol Fersola quería construir en Inglaterra, se lo proponía, la mayor pista de esquí de patinaje de toda Europa. Y el gobierno inglés le ha dicho que no. Le ha negado el permiso, le ha frenado y le ha dicho que ese pelotazo de ninguna de las maneras le ha parado los pies. Ha parado los pies, como digo, a uno de los genios más inteligentes de todo el clan Puyol y que hasta ahora había demostrado desenvolverse en los invientes financieros más importantes del mundo. Jordi Puyol Ferrusola, hijo del gran icono de buen catalán, honorable Jordi Puyol, y una de, de las legislaturas... La, perdón... En una de las legislaturas más largas de todos los tiempos, creo que unos 23 años más o menos, de casta y poder le viene al galgo, que no de mérito propio ni de honradez. Bien, amigos, por nuestra parte seguimos con nuestros comentarios. y Pero antes les proponemos otro tema musical, elegido personalmente por Narcisa. Narcisa, adelante. ¿Qué tema tienes ahora para nuestros amigos? El progreso de Roberto Carlos. Vean ustedes, amigos, qué selección tan interesante, también escogida. Y seguro, seguro que están disfrutando aquí en esta tarde de otoño. Cuando veníamos al estudio estaba lleno de castañeras, boniatos. Bien, nos han envuelto una ráfaga de aire y arrastrado nuestros pies hojas secas en esta tarde. Romántica, encantadora, muy, muy de acuerdo con la selección musical que propone Narcisa. Bien, pues adelante con ese progreso que, que tarda, tarda en hacerse efectivo aquí en España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 La esperanza es algo que nunca debemos de perderlo. Bien, nosotros, amigos, comentamos continuamos en esta tarde maravillosa con los comentarios que tenemos para todos ustedes. Crisis general. Durante el gabinete Aznar, con sus luces y sus sombras, más sombras, por cierto, que no luces, reflotó un déficit de 44 billones con B de burro de barbaridad que dejó el presidente Felipe González, ex presidente. Cuando se marchó, Las cuentas de España quedaron con su legislatura en superávit. Pero cuando entró a gobernar el inútil de Rodríguez Zapatero, éste se dedicó a dilapidar todo lo que había quedado. Hizo más aves, múltiples polideportivos, prisiones cinco o seis, con piscinas de agua caliente, aunque ningún socorrista voluntario quiso ir a la prisión a enseñar eso a los presos, natación y bueno socorrismo en general porque estas instalaciones han quedado inutilizadas, y eso sí, mantenidas. Por otra parte, el necesario mantenimiento de aves y aeropuertos es costosísimo, además de los inútiles que han quedado por deficitarios y convertidos muchos ellos en pistas de patinaje. Punto y a quedan los 300.000 millones de gastos que cuesta mantener todas las televisiones públicas autonómicas Y que los gabinetes se ostinan en mantener como aparato protaga, propagandístico, bien para que les hagan el caldo gordo. ¿Y qué ha hecho el señor Rajoy en esta dirección? Pues nada, continuar con el mismo despilfarro que sus antecesores, con lo bien que vendría, digo yo, que fuera un poco más modesto, que todo este dinero despilfarrado lo, lo utilizaran, por ejemplo, para reflotar la deficitaria sanidad que tenemos, los recortes estamos padeciendo. En fin, que todos los presidentes de gobierno de los últimos tiempos han sido unos perfectos inútiles. Y a ver si es esta joven energía emergente que despunta coge el toro por los cuernos e instala una justicia social nueva. La Además de esta crisis que parecemos como digo, está sujeta a la crisis mundial y europea, que no solamente es europea, y viene arrastrándose bajo bueno, bajo los últimos tiempos. Estos chavales, yo espero que propongan nuevas ideas. Ni el eh, infierno, dijéramos, comunista, ni el paraíso capitalista. Esta anarquía emergente propone, como digo, nuevas ideas. Las que no han sabido aplicar esta casta de políticos, pícaros y ladrones, cuyos nombres como las setas abundan más y más, pero que irán, irán saliendo a la luz, con la cumplicidad de una justicia que se nos antoja demasiado lenta. Pero ya, ya sabremos nombres y apellidos. Bien, continuamos, amigos, con la música después de este comentario. Otro tema más musical que nos propone Narcisa en esta tarde, a elección de su gusto personal. que tenemos ahora, Narcisa, para los eyentes? Cisne, cuello negro, Basilio. Basilio, cisne de cuello negro, cisne de cuello branco. Allí se escuchaba por los años 70 aproximadamente, finales de los 60. No hay un lago negro y un lago blanco, y un lago blanco. Hay un lago inmenso lleno de fango, lleno de fango. No hay silencio negro, ni llanto blanco, ni llanto blanco. Hay solamente silencio y llanto, silencio y llanto. No hay un campo negro y un campo blanco, y un campo blanco. Hay un campo inmenso para sembrarlo, para sembrar No hay quejido negro, ni canto blanco, ni canto blanco. Hay solamente quejido y canto, quejido y canto. La, la, la. Cisne cuello negro. en el cuello blanc. No hay un cielo negro, y un cielo blanco, y un cielo blanco. Hay un cielo inmenso para mirarlo, para mirarlo. No hay sendero negro, ni llano blanco, ni llano blanco. Hay solamente sendero y llano, sendero y llano. No hay un mundo negro, y un mundo blanco, y un mundo blanco. Hay un mundo inmenso que hay que cuidarlo, que hay que cuidarlo. No hay camino negro, ni paso blanco, ni paso blanco. Hay solamente camino y paso, camino y paso. La, la. Cisne cuello negro. cuello negro, cisne de cuello blanco. Cisne de cuello negro, cisne de cuello blanco, nos recuerda, bueno, nos acerca a Inglaterra y a orillas del Támisis, donde... Bueno, se entrecruzan, se entremezclan cisnes blancos y negros, nadan aplaciblemente, en aguas tranquilas y de manera elegante, elegante como este tema musical que nos ha elegido. Bueno, Narcisa, para todos ustedes, por nuestra parte, seguimos con los comentarios. Ah, recuerden, amigos oyentes, recuerden nuestro, nuestro correo, cosemanal.gmx.com Sigan, sigan dejando sus comentarios, nos encanta escucharles. Y bueno, nosotros seguimos, damos paso al siguiente de los comentarios. Seguimos con Metafísica. Los pensamientos imperfectos son la causa de todos los males de la humanidad, incluida la enfermedad, la pobreza y la infelicidad. Pues tengamos posimientos positivos, somos perfectos, armoniosos eternos. Nos regeneramos constantemente. Nuestras células mueren y nacen y estrenamos cuerpo constantemente. Y si, como afirman los entendidos, los sabios de la metafísica, esto es así, si estamos estrenando cuerpo y órganos constantemente y nos regeneramos y generamos simultánea y alternativamente, ¿por entonces, me pregunto, retenemos la enfermedad? ¿Con qué la retenemos? Pues con nuestro pensamiento. Si es así, que nuestros pensamientos sean positivos para que repercutan positivamente sobre nuestra salud. Bien, amigos, tengamos pensamientos positivos. Y seguimos, seguimos con la música en esta tarde maravillosa. Estamos extraordinariamente bien acompañamos con Narcisa, toda una gran humanista, entendida en música y en otras muchas cosas. Ya, ya la conocerán más adelante cuando entremos en Tertulia. Mientras tanto, sigue proponiéndonos temas musicales cuidadosamente elegidos para todos ustedes, amigos oyentes. que nos traes ahora, Narcisa? Pues resistiré de duodinámico. Bueno, resistiré. Otra invitación, sobre todo para los débiles. Tómenla en cuenta porque es muy, pero que muy prometedora, evocadora y positiva. Resistiré.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 Los golpes sí jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos resistiré resistiré Se me Resistiré, resistiré, nos dicen Ramón y Manolo, Manolo y Ramón. Bien, la resistencia, bueno, es creada por la insistencia. Yo creo que toda insistencia crea resistencia y nos trae más de lo mismo. No sé si en el pensamiento positivo interesa dejar fluir y no resistir, porque según la ley de la atracción, el enfocarse, eso, en algo negativo, nos traen más de lo mismo. Por eso insistíamos en que nuestros posimientos sean positivos para que el universo, la fuerza de la atracción, nos traiga más de lo mismo, es decir, positivo. No obstante, que plantar cara a la adversidad, a los momentos difíciles de nuestra vida y, como digo, plantar la escada y coger el toro por los cuernos. Por nuestra parte, amigos, seguimos con nuestros comentarios. El intento de regeneración de la vida política por parte de la justicia demuestra que esta... Esta saga, esta casta, está casi del todo o completamente podrida. Por otra parte, los ciudadanos estamos muy, pero como muy desanimados. Una buena parte de ellos optan optan por esta fundación política llamada Podemos, fruto del descontento, un germen que nació allá, por los indignados del 15M. Pero esto tampoco ofrece nuevas ideas. Critican una y otra vez al poder y en opciones, como por ejemplo el paro laboral, no he visto que ofrezcan aquello, lo que se dice soluciones. ¿Dónde están las ideas, las propuestas por parte de los, de los ciudadanos? Yo opto personal y particularmente por otro grupo menos conocido y menos popular, pero eso sí, luchadores y dentro de la nueva anarquía, que proponen dos cosas, a mi juicio, muy, pero que muy interesantes para con los intereses del pueblo. Me gustan mucho y ellos anteriormente ya han demostrado un par de opciones políticas como fueron de tener los servicios de los hogares y los transportes urbanos que pretendían las compañías usureras elevarlos. Aparte, proponen dos opciones más, como digo. La primera, que los ladrones y pícaros devuelvan todo lo que han robado hasta el último céntimo de euro, que sean procesados, juzgados, y encarcelados, y si proceden. Y la segunda, que la administración de los bienes del pueblo sea clara y transparente, justa con los más desfavorecidos, y justiciera con los pícaros, avaros y ladrones. Estas dos propuestas tienen muy buena pinta. Pues apostemos por ellas, pues la nueva y joven anarquía no aún no la ha publicitado. Venga pues, ¿a qué esperan? Anímense porque ya es hora de que nos la den a conocer públicamente. Esta nueva, esta joven anarquía que luchó en el tema de Cambias, luchó recuperar espacios perdidos como cambias etcétera etcétera pues podemos a juicio de, de muchas personas que no no comulan con estas ideas dicen eso que proponen algo como el fracasado gobierno de maduro técnicas ya muy muy gastadas muy obsoletas dentro de la línea del comunismo que incluso son ilegales y que están demostrando no ser nada eficaces véanse como digo la evolución del gobierno de maduro allí en venezuela bien Nosotros apostamos por esta nueva y joven anarquía, amigos oyentes, que ustedes la conocen muy bien, que cantan las verdades del barquero los políticos y no se casan con nadie. Bien, por nuestra parte seguimos con la música aquí en Radio RSK. Recuerden su casa, nuestra casa, Paseo de faber puig 274, emitimos desde aquí, desde Camp Bastet. Recuerden nuestra frecuencia, 107.1 FM, o si lo prefieren, vía internet, Radio Reseca.info Seguimos con la música en esta ocasión Narcisa, de nuevo, para los oyentes que tienes preparado? Pues ¿Sí, una canción muy apropiada muy apropiada Para estas épocas La estaca de Lluís Jack La estaca de Lluís Jack Otra resistencia Contra los duros, contra los fascistas Contra aquellos que imponen por la ley del más fuerte Eso, su ideología y sin respetar el pensamiento de los demás imponen el pensamiento único pero ahí, ahí está un pueblo resistente para hacerles frentes la estacada de Luziak adelante, nuestro técnico ya la tiene preparada La no vici si se tan parla de bon matí al portal mentre el sol esperaven i els carros veien passar siset que no veus l'estaca on estem tots lligats si no podem desfer mai no podrem caminar. Si estirem tots allà cauran i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben curt que de deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si fa molt temps ja, les mans se'n van escurçar i quan la força se m'empar, ella és més ampla i més gran. Ben cert, sé que està podrida, però és que sisè costa tant. Que cops la força m'oblida, torna. Tots allà caurà I molt de temps no pot durar Segur que tomba Tomba, tomba Ben curt que de sé ja Si tu les tires fort per aquí I jo les tiro fort per allà Segur que tomba tomba, tomba, i ens podrem alliberar. La bici setja no diu res, malvent que se'l van portar. Et qui s'acaba, qui vindrà, i jo a sota el portà. I quan passen els nous bailes, Estiu al coll per cantar El darrer cop dels sis darrer que Segur que to va tomba, tomba, ben curt que deus de ja. Si tu les tires per aquí i jo les tiro fort per allà, segur que va tomba, tomba, Recuerda tiempos pasados, eh, allá allá en el palau cuando lo interpretó y entraron los grisos y toda una evocación a tiempos donde había un renacer, una ideología, ganas de enterrar un pasado y una juventud emergente que quería eso, un cambio, nuevas libertades y enterrar un pasado que se les antojaba, esto, insoportable. Bien decían nuestros invitados de hoy Narcisa y, y Eduardo, que no, que Llusc ya había había propuesto que no, que no se volviera a interpretar este tema. Sin embargo, lo han tomado como referente y bueno, lo han elegido así y hay que respetar también el el hecho de que las multitudes se decantan por eso, por determinados temas como referencia y las cantan una y otra vez y bueno, se escoge cierto cariño. Por esta parte, amigos oyentes, seguimos con los comentarios consumo. Que alguien me explique el porqué si el valor actual de la vivienda con respecto a unos años atrás ha descendido en un 40%, casi a su mitad. El porqué entonces digo yo, en las operaciones de compraventa los ayuntamientos siguen cobrando el impuesto de plusvalía, plusvalían. Además han aumentado los servicios como los de electricidad, agua, gas, impuesto de bienes inmuebles, administradores de fincas. Obras de mantenimiento y conservación y en general todo un conjunto de gastos relacionados todos ellos con el entorno de la vivienda. Me parece una injusticia de parte de las autonomías, instituciones y ayuntamientos que ponen de manifiesto sobre todo su afán recaudador. Y por si fuera poco permiten a otras compañías avaras y no menos abusadores que ellos que aumenten y por ley el precio de los servicios. Y fácilmente que los cánones ascienden por, por el conjunto de servicio medido, como el agua, por ejemplo, y en otros servicios como el gas también y la electricidad, no solamente el agua. Desgraciadamente se demuestra con el tiempo y la historia que los abusadores siguen siendo los mismos y abusan sobre los mismos, y lo seguirán haciendo sobre los pobres, paganos y consumidores que ven impotentes cómo desciende su sueldo, cómo aumenta la crisis, Y paralelamente a ya al el coste de la vida, con todo un conjunto de gastos que nos condenan a todos a un mal vivir. Bien, pues, gentes acción y protesta. De la protesta y la queja, bueno, se puede conseguir algo. Bien, continuamos nosotros, hombres oyentes, con la música después de este pensamiento y esta reflexión. A ver, Narcisa, ¿qué tienes ahora para dos? No morir al lado de mi amor, de, de mis rusos. De mis rusos, morir, morir al lado de mi amor. Bueno, si hemos de morir, mejor ojalá fuera así para todos nosotros y no en condiciones que no nos gustan o jamás hemos pensado o en accidentes desagradables. Sí, es una hermosa forma de despedir este mundo después de haberlo vivido, primero acompañado y después en el adiós final. Morir al lado de mi amor, de mis rusos. Sé que estés ahí. Sé tan tu amo Morir, morir al lado de mi amor. Nosotros apostamos por la vida, amigos oyentes. Por lo menos la materia sí se degradece, se desgasta con el tiempo y, bueno, tiene una finiquitud. Pero nuestro yo interior, nuestro espíritu, vuela y se va y se transforma como energía que somos. Bueno, no sabemos si seremos con el tiempo un nogal, un árbol, pero nuestro espíritu vivo trasciende seguro, seguro que sí. Y apostamos, eso, como digo, por la vida. Aunque hay formas de morir, y esta que nos propone de mis rusos esta hermosa canción era muy, pero que muy agradable bien, recuerden amigos, nuestro correo electrónico cosimanal.gmx.com sigan, sigan dejando nuestros comentarios y no nos dejen seguimos, seguimos con nuestros comentarios Europa y sus tecnócratas terminen de aprobar a 13 entidades de la banca española como solventes, eficaces o llámenlas ustedes como quieran Desde aquí, desde Consciencia Activa, digo yo, que solo faltaría. Si se tiene en cuenta que hace muy poco tiempo tuvimos que reflotar alguna de ellas, con el dinero de todos los españoles. Véase Bankia, Caja Castilla-La Mancha, sí, Caja Castilla-La Mancha, pues hundida por el esposo de una de las de las lideresas más importantes del PP, Dolores de Cospedal. Este señor fue uno de los artífices de de los artistas que la hundió y los tuvimos que reflotar todos nosotros. Además, otras centivades entidades bancarias de menor importancia también fueron reflotadas por la por la caja común. Suponiendo que sea cierto y no nos engañan, yo me pregunto y les preguntaría a ellos, pues porque entonces si funcionan bien, si son solventes, no fluye el crédito y con él la empresa, la ocupación laboral, y con ella la mejora familiar. Sí, eso, ¿por qué no fluye el crédito? Sigue dominando la desconfianza para con unos futuros empresarios que quieren trabajar. La banca desconfía de quienes solicitan un crédito, pero ¿y quiénes son ellos para desconfiar? Siendo como han sido los artífices de la gran crisis de la burbuja inmobiliaria. Venga, señores banqueros, menos ironía, hipocresía, y hagan el favor de fluir créditos a los empresarios que con buena voluntad y buenas ideas se lo solicitan y rediman así una buena parte de la culpa que han tenido, sean más honestos y así de esta manera a veces recuperan la obra social y el prestigio pre perdido tiempo atrás si recuerden la obra social de las cajas de ahorros que hacían esto, ayuda, prestaban, confiaban y así se crearon muchas empresas y se llevaron a cabo grandes obras de la economía y la abundancia social, tanto pública como privada. Bien, continuamos, amigos, después de este comentario, con la música que nuestra invitada de hoy trae para todos ustedes. Siguiente tema, Narciso, pues la madre de Diango. La Mara. Bien, todos ustedes, amigos oyentes, somos nosotros también hijos de madre. Hagamos un homenaje a la Mara, que ya pasó en el pasado mes de mayo, pero que es una constante y una presente en nuestras vidas. La Mara. Comí del Terabuà i del Bé Que és lo que... Bien, amigos, seguimos con nuestros comentarios después de este hermoso tema musical. La ONG Caritas reconoce que en España existen 12 millones de pobres de solenidad. Muchos acuden a los comedores de Caritas, otros se arreglan con sus familias y los hay quienes, además, recogen comida caducada procedente de supermercados, áreas comerciales y grandes superficies no apta para el consumo. A estos últimos, a esta pobre gente, avergüenza y abochorna por parte de las autoridades el hecho de querer multarles, eso, por recoger alimentos, por no tener nada que llevarse a la boca. ¿Qué valor? Se habla de 400 euros o 700. ¿Así, señores políticos, de multa a esta pobre gente? Ustedes, causantes de esta crisis, malvados y por lo que veo, ignorantes, pues quieren ustedes que si estos señores tuvieran dinero, ese dinero, para pagar esa multa que ustedes les suponen. No tendría ninguna necesidad, creo yo. Quieren ustedes que irían a recoger comida a los contenedores y a buscar algo para comer. Esta idea peregrina solo puede salir de unas mentes caducas para el ejercicio de la política, que dan, al igual que el león, los últimos culetazos de muerte, sabiendo que su vida política activa está tocando a su fin. El pueblo ya no confía en ustedes. La sociedad está harta. Despertó de su letargo y les ha dicho hasta aquí. Punto final. Váyanse. Basta ya. Bien, amigos, ya está aquí los comentarios a día de hoy. Nuestro técnico ya ya nos está invitando con la sintonía, bueno, de siempre, el Murla y Serené de Glenn Miller, para que entremos directamente en Tertulia. Ya, ya estamos en Tertulia. Recuerden, amigos oyentes, Eh, tal día como el 21 de septiembre, aquí en Tertulia con nuestro colaborador mensual habitual, José Luis Segura, hablábamos de una dieta mágica, maravillosa. Algo así como, bueno, un plan de adelgazamiento y de sanar un puñado de enfermedades. Todo él relacionado con el consumo de uvas. Parece ser que tenía bueno, unos beneficios muy interesantes para nuestra salud. Hemos recibido varios correos con respecto a ello y muchos de los oyentes no daban crédito a que tal dieta, tal programa, tal tratamiento, diría yo, basado en el consumo regular de uvas, pues proporcionara a nuestros organismos tantos beneficios tanto para la salud como para el adelgazamiento, para conseguir mejor línea y como digo para liberarnos de muchas enfermedades que ya detalló, ya detalló nuestro colaborador habitual José Luis Segura. Como han sido varios correos, como digo, que hemos recibido, amigos oyentes, hemos querido traer hoy un testimonio que dará fiel, eso sí, por caminos diferentes tal de nuestro colaborador habitual. Fue, como digo, testimonio, lo probó en su cuerpo, en sus propias carnes y dará fe y testimonio de cómo le fue esta dieta. Y nuestro colaborador habitual, José Luis Segura, le hará una serie de preguntas, bueno, a raíz de a tenor de esta maravillosa dieta que ustedes, amigos oyentes, según han dicho, quieren poner en práctica. Aquí en Conciencia Activa nos gusta todo que quede reflejado, constatado, no nos ponemos en el lugar de los médicos y las reflexiones de nuestros invitados las consideramos, no nos responsabilizamos de ellas, que vienen eso, con carácter de invitados, no nos hacemos responsables. Y eso sí, les escuchamos a todos y lo mismo que hacen ustedes, que nos critican, las admiten, ...y quieren que la sacaremos... ...bien, pues ya entramos en tertulia... ...buenas tardes Narcisa... ...buenas tardes... ...bien, has venido en calidad de invitada... ...y nuestro colaborador habitual... ...como digo José Luis Segura... ...te queda hacer más preguntas... ...de acuerdo... ...bien Narcisa, tú catalana... ...sí, nacida aquí en Barcelona... ...en Barcelona, ¿verdad?... ...muy bien... ...y qué años tienes ahora... ...se puede preguntar todavía... ...porque estás muy bien verde sí, 67... ...una vida muy, muy interesante... Muy polifacética, diría yo He leído algunos de tus poemas Tiene otra emisora con la cual colaboras Esporádicamente en calidad de oyente Y amiga de ellos mm, Radio Vic Ya, ya, estas personas no están Uno de ellos nos dejó tiempo atrás Y creo que eras muy amiga de ella Habías hablado y habías colaborado Como digo, con ellos Y mm, habían tenido ocasión los oyentes De escuchar algunos de tus poemas escritos También eres, bueno, poetisa A tu forma Creo que tienes muchos escritos en esta faceta de, de autora y de escribir tus sentimientos rimados o, o en otra forma, en forma de poemas, en prosa, ¿de cuánto arranca en ti esta inquietud de, de escribir? Esto me, normalmente empecé a escribirlos en el año 82, 80, 82... Pero vaya, yo no los considero poemas, sentimientos. Sí, sentimientos. No me, no me considero poeta. Bien, pero es que, Narcisa, es un despertar que me parece a mí que arranca paralelamente con tu inquietud por interés, por la trascendencia, no es así, por todo lo trascendental. Sí. Arranca en ti, pues bueno, esta gracia, este deseo de escribir lo que sientes y plasmarlo de manera escrita. Que sí si sí, es paralelo bueno, en el tiempo que la, la verdad que sí tengo épocas más que otras no y entonces sí. lo plasmo en un papel y luego lo voy corrigiendo porque entiendo que, que a veces pues no vaya no tengo los estudios adecuados para saber si son prosas si no son prosas etcétera no entonces mmm, los vaya las personas que más los han leídos siempre han dicho pues tiene eh, que riman ¿Eh? pero vaya, son sentimientos yo no yo los considero yo he algunos de esos amigos siguientes y puedo darles fe de que son hermosos, muy hermosos tampoco se necesita una gran cultura para escribir grandes poetas que en el mundo ha habido no es que hayan tenido una gran cultura y sí un gran sentimiento como los que tiene nuestra invitada de hoy para eso están, digo yo, cuando se publican los correctores de estilo para darle forma, color y que puedan ser leídos bien eh, te casas, tienes tus hijos Con Dos. tu marido que te está escuchando sí. Y mm, te intereses también mucho por la salud Como un valor positivo de la vida Y en un momento puntual de tu vida Tu salud se resiente, ¿no es así? Sí Bueno, yo llevo... ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Cuando... Bueno, yo empecé a encontrarme así más Tengo que decir que aquí donde me veis eh, Yo llevo 15 operaciones uh -huh. y... y de todas ellas ha salido victoriosa... Sí y sí, agradecerle sí. Crees, tienes un pensamiento muy positivo, como decíamos antes, y crees, crees en en la Yo persona del poder que tenemos. Yo nosotros. creo que existe algo, llámale como sea, lo que sea, lo que de esto. Y la autosanación del cuerpo, podríamos decir, ¿crees en ella? Exacto, también. Uh -huh. y que luego, vemos, ¿no? la eh no quedarte estancada, dijéramos y, y recrearte con lo que tienes. Uh -huh. sino que intentar superarlo. Mm. Uh -huh. entonces esto te lleva en un momento puntual de tu vida en que tu salud presentes que falla. Y aquí ten encuentras un chamán, un doctor, alguien te recomienda esta dieta de la uva porque qué dolencias acusaba tu cuerpo en esos momentos? No, bueno, yo soy broncoasmática. en uh -huh. mm -hmm crónica crónica, sí. crónica pero en esa sí. época concretamente yo ingresaba cada 15 días en el hospital de Barbiche cada 15 días Ajá. estaba de ataques asmáticos uh -huh. entonces a través de un de, el día de la tierra uh -huh. desde de esto conocí a unas jornadas que se hacen ¿verdad? Que se hacen cada año sí. a través de una conferencia que fuimos sí. allá pues conocí a esta persona que, ¿Que se llamaba Vera despertó todo interés que era un sí. chamán Bueno, yo le llamo chamán, ¿eh? uh -huh. pero era una persona de aquí, catalana de aquí, con unos valores que había estudiado medicina, sabía de esto, pero aparte ejercía la medicina natural. O sea, ambas medicinas. Am la medicina ambas. convencional y luego y la otra medicina también paralela, ¿no? Naturista, naturopatán. Bien, y ahí te pones en contacto con él e inicias... Esta dieta que nos ha traído hoy aquí al programa, amigos oyentes, esto no, no, ustedes lo han pedido. No, antes no? de hacer esta dieta yo uh -huh. inicié a hacer otra otra clase de dieta, porque la dieta de la uva, eh, a ver, no se puede hacer de, de, durante todo el año, hay una época que se hace mejor. Bueno, esto más tarde lo explicarás. Vale. Pero yo quiero llegar a cuando llegas a practicar la dieta de la uva antes porque pasas brevemente. Pues paso por una dieta de desintoxicación Porque uh -huh. jamás me retiraron la, el medicamento, ¿no? Porque lo que sí es que hay que tener conciencia de que cuando haces alguna dieta sin natural nunca puedes retirar los medicamentos que te están dando, sino que poco a poco, a través de... Cuando uh -huh. haces esta serie de cosas naturales, los médicos se las van retirando porque ven que no las necesitas. Uh -huh. Y en mi caso fue eso. Yo hice una clase de dietas de, ya digo, de desintoxicación uh -huh. incluso se anotaron la dieta en berbiche el doctor uh -huh. Manresa, uh -huh. jefe de equipo se anotó porque, claro de ingresar cada 15 días a, a no ingresar y a través de esto me llevó al mes de agosto y agosto. ahí y ahí en el agosto uh -huh. entonces me recomendó eh, esta misma persona sí, sí. me recomendó que porque no hacía eh, para limpiar mejor los pulmones y todo para complementar la dieta de la uva eh. dijéramos sí. para una regeneración integral de tu salud, es así? y tú decides poner en práctica esta dieta mm. tengo mm. que decir que perdí 25 kilos eh. bien, decides ponerla pero no es... con la dieta solo de la uva sino que con toda la serie de, de cosas naturales que estaba tomando sí, un conjunto también de, mm. de acciones paralelas a, a esta dieta ¿estamos hablando del año más o menos? pues esto fue en el año 90 y... 6 Cuando ahí te pones decididamente a, a practicar esta dieta Que amigos oyentes, les hemos dicho a ustedes, nos han enviado correos Es sanadora y muy interesante Que nuestro colaborador José lo Segura habló para ustedes el día 21 de septiembre Bien, entramos de lleno en esta dieta No tienes ningún inconveniente en que José lo Segura te haga una serie de preguntas no, Para que sus oyentes vayan tomando notas Y cómo se desarrolló y qué beneficios os tuviste Adelante José Luis Tienes preparadas unas preguntas para doña Narcisa, que está dispuesta a poner en conocimiento nuestros clientes todos los beneficios de la dieta que ella le proporcionaron. Sí, a ver, quiero que nos digas, eh, para escucharlo todos, qué beneficios obtuviste de cuando hiciste exclusivamente lo de la uva al tiempo, que estuviste con la uva. Eh, yo el tiempo que estuve con la uva siempre me recomendó que hasta donde yo aguantara, ¿vale? Sí. Que si tenían que ser tres días, tres días, cuatro, cuatro, pero yo aguanté concretamente 10 días. Sí. Hubiera podido aguantar más, lo que pasa que me dio un poquito de miedo, tengo que ser sincera. Pero no porque me encontrara mal, ni no, al contrario, en mi vida me encontré tan bien como cuando hice los 10 días estos de uva, de humor de fuerza de, de todo es más que como la hice a finales de agosto dijéramos cuando empecé en septiembre en la, en, yo tenía una tienda entonces cuando empecé en la tienda las personas que entraban mis clientes me decían anda qué suerte que ha sido un parqueario porque me encontraban hermosa me encontraba radiante me encontraban y yo me encontraba muy bien de todo ni cansada, de que va al contrario, tenía mucha muchísima energía. La verdad es que me encontré muy muy muy bien. Eso solamente con 10 días. Y esos efectos que conseguiste, ¿duraron mucho tiempo? O, sí. O, o cambiaron sí. rápidamente. No, no, no, me duraron de yo creo yo creo que me duraron 4 años hasta que hasta 4 años me duraron, porque cada año Volví a hacer lo mismo lo que pasa que no he aguantado tanto tiempo por, por lo que sea no he aguantado entonces no en vez de 10 días pues a lo mejor he hecho curas de tres de tres días pero solo una vez al año. ¿Eh? y la mejor época que yo a mí me que yo no lo sé a mí es la que me recomendaron siempre es en cuando la uva está en su tiempo finales de agosto septiembre puede ser las primeras semanas de septiembre es lo que me recomendaron pero yo como me era más fácil poderla hacer por pues, si me pasaba que tenía miedo de que me pasara algo que me encontrara yo la hice en, en el mes que estaba de vacaciones ¿no? en agosto pero que vaya yo me encontraba con mucha fuerza y, y muy bien la verdad que muy bien está contenta líneas generales, ¿no? Sí, y tanto... Y lo recomiendo que lo hagan, lo que pasa que siempre, si son personas que están muy delicadas, que tengan control con... que no se crean que, que esto es... A ver, que tiene sus beneficios, tienen sus cosas, pero que no lo... que tienen que tener bajo una vigilancia de un terapeuta, de alguien que lo... porque todos los cuerpos no son iguales, ¿no? Todo sí, hay que... Sí. Parece que... sí que esta dieta no tiene carencias, puesto que, José Luis, tú apuntabas en tu intervención anterior que la uva tiene todo un complejo vitamínico, de arriba abajo, todo entero, sí. aparte las proteínas y todos los nutrientes que necesita el cuerpo día a día, ¿no es así? Sí, tiene los ocho aminoácidos esenciales, uh -huh. eh, tiene también hidratos de carbono que aguantan bien que para dar fuerza y resistir. Incluso eh, haciendo un trabajo normal, se puede realizar también la cura de uvas. Pero claro, estamos hablando de personas normales que no tienen una, un déficit de la salud eh, grave o fuerte. ¿no? Eh, lo primero, una persona que tiene eh, falta de salud, pues le conviene la, realizar la dieta de las uvas... Eh, la dieta o curación también se puede llamar muy bien limpieza con las uvas para limpiar el organismo y a la vez que se pierde peso, en ganar en salud. ¿Por qué dejaste la dieta de la uva, Narcisa? Uh -huh. La dejé, porque yo, yo, a mí me dijeron, a ver si tres, cuatro, qué es lo que podía aguantar y tal, y yo llevaba sí. diez días, y entonces, claro, ya empezaba, dijéramos, ya empezaba ya las las cosas cotidianas, y yo ya no me podía marcar, dijéramos, tal como me lo planteé, ¿no? Pero en ese punto tú ya habías sostenido cuando la dejas… ¿Los principales beneficios que te proponías? se había o habías sí, mejorado? De... Sí, de todo. De todo. Sí. Además el cutis y todo tenía un, un cutis translúcido. Es que todo el mundo decía que sí me había hecho algo. <risa> me, me, me vengo a referir que me paraban y me decían es, sí, que, tienes... sí. es que, que había cambiado. Incluso yo misma, al mirarme, eh, no sé, me veía algo diferente. me no sé cómo diría no guapa de guapa sino un una luz especial por decirlo de alguna forma algo sí. diferente los ojos tenían un brillo diferente ¿eh? era todo un conjunto bueno yo a quien menos lo puede indicar son las personas que me veían claro yo puedo el beneficio en mí en como yo me encontré que yo me encontré muy bien Yo las pastillas las dejé, estuve durante tres años que no tomaba la corti cortisona, que era mi, mi habitual. Yo dejé muchísimas, sí. muchas cosas. Dejé. Es decir, esta dieta te hizo abandonar la cortisona y tú continuaste sí, sí. haciendo prácticamente tu vida normal. Sí, ¿no sí exactamente. También sí. también parece que tienes un buen sello genético, porque cuando he dicho la edad, mi compañero me ha dicho, cuando veníamos aquí al estudio, dice, Uy, no parece que tenga los años que hice. Quiero decir que, aparte, la herencia genética de nuestros padres influye eh, en una parte muy importante de, de nuestra naturaleza. Quiero decir, esto no quiere decir que la naturaleza humana, con el tiempo y con los malos hábitos, se degrade y, bueno, y aunque ofrezcas buen aspecto, pues hayas tenido necesidad, digamos, de hacer esta dieta porque tu salud veías que comenzaba a hacer aguas, ¿no es así? Sí. Y, ¿Y actualmente qué piensas de esta dieta? ¿Volverías a hacerla? ¿Qué has sí. planteado volverla a hacer? ¿Cómo te encuentras actualmente? Pues eh, eh, si tengo que... Eh, con toda mi sinceridad eh... yo abandoné esto. Estoy arrepentida de haberlo abandonado. Estoy otra vez en el camino porque de nuevo he vuelto a caer en todas las enfermedades, las rutina y todo esto Y entonces he empezado otra vez. Y ahora me he planteado, me he vuelto a restaurar, he cogido todas mis cosas que que en aquella época hice y claro, y ahora eh, quiero volverlo a empezar. Quisiera que especificaras a los oyentes, porque claro, la fruta, la uva, amigos oyentes, hablábamos de una dieta de uva, y dentro de la gama de uvas hay muchas variantes. ¿Exactamente qué eran? Especifica los oyentes, uva blanca, uva negra, calidad moscatel, ¿en qué no, tipo de uva? Podía, yo, yo comía tanto uva blanca como uva negra, la que me, si iba al mercado y comía kilos, ¿eh? No era decir un ramito ni nada, sino que... ¿Dialmente comía kilos? Lo que me venían a y sí, A ver, yo de entrada por la mañana lo que me hacía era pues unas unas infusiones. Y luego, cogí en vez de desayunar, lo que se suele desayunar, pues yo cogía una infusión y me ponía, ya tenía mi uva lavada y tal, y podía ser blanca, que a lo mejor era medio kilo o era tres cuartos de kilo, no... No sé, no lo de esto, pero que eran kilos sí, y cada vez y no tenía, dijéramos, mañana, mediodía y tarde, cuando me apetecía, cogía uva y de esto que me tenía, sí, bebía agua, o me hacía una infección de lo que me apetecía. Así lo aguanté durante 10 y no tenía ni hambre, ni tenía nada, de nada, ya digo. Eso es lo que hice. Sí, y además era agradable, que sabía bien, la comía sabroso. Sí, sí. Sí, muy bien. Además, no te no era que dijera a la hora de comer hay que comer uva. No, no, me sentaba, claro, a la hora de comer en la mesa me sentaba y me ponía mi plato de uva, pero que a lo mejor la, al cabo de media hora me apetecía coger uva, cogía uva. Y cuando la iba a comprar, pues la que veía que me gustaba más fuera blanca o fuera um, negra, aquella es la que com compraba. No había... Ni blanca ni negra, haciendo que la que me apetecía. Y esta mejoría la apreció toda tu familia, tus hijos, tu marido. Sí, y, que, y en carácter. Y en el carácter. cambio cambió. Hiciste un cambio el psicológico, y todo, físico, psicofomático en todo el mundo. Todo, orden, ¿no? todo, ¿no? todo, todo. Sí, se la recomendarías también ahora a tus seres queridos. Sí, de hecho yo la he recomendado a muchas personas y, y la han hecho que no han durado, han sido tantas esto, personas que no tienen problemas ¿no? que tienen problemas dijéramos otro, otro tipo no pero que lo han consultado y le han dicho sí, sí, que a ver, hay muchas personas que creen que la uva engorda claro, todo, todo depende si te comes pan con uva entonces ya no es para curar ni beneficios de salud todo tiene su relatividad a ver, si, si son curas de uva como pueden ser curas de, de cada época de la, del año, tiene hay unas curas para la salud, para dijéramos, no caer en estas enfermedades ni en estas de todo lo que se oye y la cur, y la cura de la uva eh, aparte de que se, te adelgazas porque te adelgazas, aparte de eso, es el bienestar que tú encuentras y que te regenera Bien, en eh, algunas de tus amigas que, que lo hicieron también, pues efectivamente, como como bien has dicho, pueden darse de ello. Eh, ¿No tenías sentiste la tentación cuando estabas practicándola y hacías comida también para los tuyos, no? Porque, de, de, bueno, si tuviste la tentación de, de abandonarla y de comer otras cosas, no. No porque en cierto modo estabas satisfecha, no, no tenías tentación de, de dejarla, de picar, otro tipo de cosas de esto, no? Yo lo que noté mucha mejoría fue, sobre todo, que yo entraba cada 15 días al... al, al donde he dicho a verbiche, es el asma, en los bronquios... Eh, a ver, yo por defecto de, del asma yo roncaba, roncaba, uh -huh. hacía unos pitidos enormes. Y tal, llegó a la conclusión de cuando de esto, que mi esposo, me acuerdo que a vez me despertó, uh -huh porque como no hacía nada nada nada absolutamente de ruido me puso la mano en la boca que en los labios porque se creía que es que me había pasado algo porque como estaba tan acostumbrado a los ronquidos ya que de esto porque ya digo y dormía la mar de bien y todo ya o sea, que en líneas generales mejoras todo tu estado general sí, por descontado de salud por eso visto la mejora. Y sí, tengo una pregunta más, José Luis, ¿tienes para mi Ya, bueno, parece que ya han sido eh, respondidas las preguntas que tenía. Uh -huh. sí, eh, en cuanto a las excepcionales y salucíferas componentes bioquímicos de la uva, que uh -huh. sabemos que proporcionan el completo ideal y perfecto, que ayudan a la limpieza del organismo, a rebajar el peso si se tiene en exceso y también eh, se puede aumentar si se tiene en defecto, ya que, como hemos dicho, tiene también hidratos de carbono que dan energía y consistencia. ¿Sería a una a dieta células. equilibrante, en cierto modo, entonces? Sí, tomando la uh -huh. suficiente cantidad es una dieta muy equilibrada que además responde a la salud y y no se, no se necesita dejar el trabajo para seguir haciéndola. Una persona normal que tenga una salud normal, cualquier trabajador. Si es una persona con enfermedades crónicas, pues ya necesita para erradicar esas enfermedades crónicas de tres a cuatro semanas como mínimo comiendo la uva. ¿Podría hacerse esta dieta, José Luis, perdona?, si la persona resiste una semana, por ejemplo, descansar otra semana y iniciarlo de nuevo y así sucesivamente, tres o semanas, un impasse de descanso, iniciar de nuevo, ¿tendría sí. los mismos resultados o no sería igual? ¿Volvería a ensuciarse el cuerpo? Sí, no sería igual, aunque dependería de lo que tome y lo que haga esa, esa semana que ha roto la eh, cura de uvas. Si sigue una dieta atóxica, que no mete más toxinas, solamente la cambia, entonces puede ser incluso de una ayuda, porque hace una variación en su cuerpo, otro estímulo diferente, eh, luego pues se pueden encoger con más agrado eh, y puede cambiar. Pero si en lugar de eso hace una dieta que vuelve a ensuciarse otra vez el intestino y tal, pues entonces es retrasarlo bien tú Pero, hablabas en la intervención anterior de un doctor que había hecho alrededor de cuántas operaciones bueno mil? un doctor sí, uh -huh. dos 2000 en 2000 operaciones que había hecho y que uno. nunca había encontrado un colon absolutamente perfecto yo tengo entendido que en los circunvalaciones en los rincones eh, tenemos adherencias tal vez de cuando niños Podríamos decir que esta dieta de la uva sería capaz de hacer una total limpieza de colon, residuos antiguos provenientes de años, digo yo. si sí ¿Esta es. dieta lo consigue si se hace, dejáramos, integral, de forma integral y continua? Sí, si sí, se hace integral y de forma continua, sí, porque el cuerpo exige que todas las toxinas, tejidos muertos o enfermos, eh, desechos y otros productos extraños a él, sean eliminados dentro de un ciclo de 24 horas. Está continuamente trabajando por mantener la salud y lo logra limpiándose continuamente de esos desechos nocivos por los cuatro medios que tiene el cuerpo, eh, las heces, la orina, el sudor y la respiración. La salud no, se... no se consideraría tampoco. ¿Cómo? La salida se consideraría también un mecanismo más de digestión que de limpieza, ¿no? Sí, es más eh, digestivo que de limpieza. Eh, ahí entraría pues el medio de la respiración. Ajá. Cuando nos levantamos eh, por la mañana, como estamos en el ciclo mayor de eliminación del cuerpo, eh, solemos tener una lengua eh, blanca, eh, como harinosa, pastosa que es prueba evidente de que el organismo está eliminando, sería por el aliento, por la boca o casi por saliva. Bien, esta dieta de uva, amigos oyentes, como ven es interesantísima, ha despertado mucho interés, no solamente ustedes con sus correos, sino que en una emisora hermana Radio B. Eh, la habían pedido muchos oyentes también a doña Narcisa que la conocen, que la diera a conocer, porque querían practicarla bien para, para recuperar salud o bien, bueno, para perder unos cuantos kilos. Y ella pues amablemente nos dio la primicia a nosotros, ha venido como testimonio a testimoniarla para nosotros. Yo le estamos muy muy agradecidos, tanto a José Luis Segura como yo, que nos haya dado a nosotros esta primicia y que así ustedes, Bien, hayan tomado nota, que ahora repetiremos así, de modo más concreto, de qué forma la pueden practicar. Bueno, haremos una repetición por si no han tomado nota o algunos oyentes que han llegado tarde a nuestra tertulia. ¿Cómo la podríamos resumir, esta tertulia, entonces? bueno ¿Podría bueno. resumirla en primer lugar como la ha hecho ella y luego um, si, si coincide con la propuesta que hiciste tú, José Luis? ¿O qué orden prefieres? Bueno eso, como cada persona es, es como un mundo diferente, uh -huh. pues eh, mejor a partir de la analítica que muestre eh, la persona en cuestión, en, ese, en este caso Narcisa, entonces habría que obrar en consecuencia de acuerdo con sus necesidades e, y también su fortaleza y su interés en realizar eh, lo que ella eh, está deseando realizar. Hay personas que bueno que no tienen fuerza de voluntad y no se muestran en hacerlo con entusiasmo, con alegría. Con lo cual la dieta no hace tanta eficacia como la persona que tiene gran estímulo y gran entusiasmo en realizarla. Y luego el tiempo de permanencia haciéndola. También es importante el entorno donde vive la persona si está en un entorno de discusiones y peleas o está en un entorno pacífico armonioso. Y, y armonioso. Uh -huh. El tratamiento de las uvas es un proceso de régimen de purificación de la corriente sanguínea y sirve para destruir y eliminar todas las células enfermas del cuerpo sin efectos secundarios ni pérdida de energía. Los productos bioquímicos de las uvas maduras, ya que tienen que ser maduras para su mayor eficacia, perfectamente equilibrados, son disolventes inofensivos que disuelven todos los cuerpos extraños del organismo. ¿Actuarían a modo de detergente, José Luis? Sí, es una forma para el organismo, es como un detergente. Uh -huh. Lo que a nosotros no podemos limpiar el cuerpo por dentro, porque el detergente... lo Eh, sería como un veneno pero no así el, el los productos bioquímicos de la uva que hacen un efecto como un detergente haría en, por fuera o en o en otra circunstancia sin embargo tú sabes que proliferan las limpiezas de colon de las que se habla pero yo creo que son agresivas puesto que introducen dentro del intestino productos, eh, llamémosle en esta forma, detergentes activos serían, cosa que la uva ...es un proceso natural... vamos a decir, esta sería la diferencia... ...no José Luis... ...sí, la, di sí la diferencia... ...a veces también es muy conveniente... ...pues... ...hacer... Eh, ...lavativas de colon y demás... ...porque eh, si ha llegado a un extremo... ...de que está como atascado... ...pues hay que desatascar... ...lo antes posible... ...pero eh, un inciso... ...así como Narcisa... estaba ...la hizo por su cuenta... Pero, pero era eh, super, estaba supeditada, iba de vez en cuando a, al hospital a controlarse mm, no es, y, a, y se aconseja que en todo tipo de dietas estén aconsejadas y las dietas fueron facultativas. Sin embargo, esta de la uva, ella iba bien porque quería o por lo que fuera, pero no es necesaria en la dieta de la uva en concreto la supervisión de, de un doctor. para el seguimiento de Gerard, sí. ¿no? No, Porque no, no, no, no tiene sí. ningún peligro quiero decir para la salud de los pasanos, ¿no? no no es necesaria siempre y cuando que no que la enfermedad que tenga eh, pueda ser llevada bien ahora ah. si es una enfermedad eh, uh -huh. grave eh, pues conviene eh, hacerle unos análisis de vez en cuando eh, para mm, darle pues o más cantidad o menos o sea, eh, una enfermedad grave mejor que sea dirigida por un experto. Ahora bien, una persona eh, normal que está trabajando o que ya ha hecho, pues digamos, que está práctica en hacer eh, cosas de salud, eh, pues no necesita ni el consentimiento del médico ni siquiera abandonar su trabajo, eh, ya que la uva, pues es como... Eh, como has dicho muy bien, un detergente pero que lo va haciendo uh -huh. despacio, lentamente o sea, mmm, la naturaleza lleva su tiempo no puede realizar una cura que ha tardado años en manifestarse, en formarse en un solo día o en una semana y, y ni siquiera en dos ya he dicho antes que para una enfermedad crónica se necesitan como mínimo tres o cuatro semanas de dieta de la uva esto según los expertos incluso doctores en acreditados. el asunto sí, acreditados. bien, volvamos a Narcisa brevemente eh, obtiene unos beneficios y un seguimiento también médico y, y bueno ella manifiesta que se encuentra muy bien y cuánto tiempo duran estos beneficios hasta que de nuevo Ahora, por ejemplo, sin tener necesidad de volver a retomar esta dieta, ¿cuánto tiempo duraron el sacrificio de una semana o dos o tres o un mes que la persona, dijéramos, haz esta dieta? ¿Cuánto tiempo duró? Depende de la naturaleza de la persona, pero en tu caso concreto, Narcisa, ¿cuánto tiempo duran estos beneficios que tú te a contaste? Mí, a, mí, ¿no? a mí me duraron porque yo seguí haciendo, una, un, a ver, yo en esa época, no solamente hice la cura de la uva, sino que me mantuve en comer sano, por decirlo de alguna forma, uh -huh. en valorar lo que comía, en hacer una serie de ejercicios eh, espirituales, en toda una serie de cosas. Entonces eso me mantuvo hasta que yo dejé... Te relajaste Hasta que yo dejé uh -huh. Hasta que empecé a comer otra vez Por pues decirlo de alguna forma Básicamente Recobrar eh, viejos hábitos diríamos, Sí, ¿no? eh, eh, viejos hábitos uh -huh. Por un estado de nervios Por lo que sea Por, sí, por sí. circunstancias Pues comerme un bocadillo de queso ¿Pero cuántos años más o menos? Pues me cuatro años Cuatro años bien cuatro bien, bien o Se la pena amigos oyentes sí, sí. Una dieta que ella hizo Bien que pudo estar un mes Si sumamos en conjunto los días Y las otras acciones Estas también de índole espiritual, reflexión, meditación, etcétera cuatro años. Creo que vale la pena, José Luis, ¿qué piensas? Tú apostarías por toda una vida, ¿no? No solamente sí. por cuatro años. Sí, sí desde <risa> luego, pero bueno, también cuatro años ya es un tiempo bastante bueno. Sí, eh, claro, sí, sí. lo recomendable, pues como ha dicho antes Narcisa, de hacerlo en el tiempo que la uva está en su mejor momento, en su apogeo, en su punto, en su punto de maduración. Pues hacer un tiempo cada, cada año. Entonces eso equivale pues a mantener la salud durante el año siguiente hasta que venga otra temporada de uvas. Hablaríamos de una salud constante y de un mantenimiento muy interesante. ...dijéramos, para cada iniciar esta esta dieta, por ejemplo, así fuera de una o dos semanas en época de, de recogida de uvas en otoño, que creo que es cuando, su, su, cuando está en su punto álgido ¿no? no sé si ¿sí? si, sí, desde agosto hasta todo el mes de noviembre se pueden comer bien las uvas es propicia hacer la dieta entonces José Luis ¿tú que tú crees especialista en nutrición y bueno, lo que es mente, cuerpo y espíritu, como tra tratamos al cuerpo, ¿qué aconsejarías tú a los oyentes para, para hacer este mantenimiento y bueno ...y retener nuestra sana y buena salud, hacerlo una vez por año entonces. Sí, hacerlo eh, aprovechando la temporada de las uvas. Uh -huh. eh, hay que aprovechar cada momento de que la naturaleza, lo que la naturaleza nos da en su tiempo. Si en invierno no nos da eh, nada más que los cereales que, o las frutas desecadas... ...que hemos recogido durante el otoño, pues a tomar esas cosas. Cuando viene la primavera, si nos da las fresas, las cerezas, pues hay que aprovechar el tiempo, eh, que es cuando mejor, cuando más calidad tienen la si sí, la fruta propicia fruta. con la estación. Sí. Teniendo en cuenta, según el calendario chino, que el otoño, es el, cada, cada órgano del cuerpo tiene que ver con una, con una estación, y el otoño... Según el calendario chino, como digo, eh, aconsejan el órgano a tratar, a predisponer para el invierno los pulmones. Eh, la dieta de la uva tiene beneficio directo sobre los pulmones, sobre el asma, que es de lo que parece ser que Narcisa mejoró y de lo que parece que se queja ahora, ¿no es así? Sí, la uva, para en realidad, como hace una limpieza general de todo el cuerpo, sirve para todo. Entonces, lo que peor se tiene, la inteligencia del cuerpo va, como si se tratase de una urgencia, va a reparar primero lo que más necesitas el reparado. El, el perfecto antídoto natural para la acidosis, precisamente, es de lo que más se conoce la curación por la uva, es una de las principales enfermedades reumáticas, la acidosis. Esto, la uva, pues la va corrigiendo eh, constantemente, poco a poco. Incluso las piedras que puede haber eh, en el riñón o en la vesícula, las disuelven. también las va disolviendo poco a poco. Hablaríamos que es un alimento alcalino 100% y que en un, en un organismo y en una sangre alcalina la enfermedad no tiene en absoluto presencia. Por ejemplo, el cáncer se habla de que es una enfermedad propia ...de una sangre ácida, de un pH ácido, ¿no es así? Sí, así es. ¿Y la uva es 100% recalinizante como tal? Sí, totalmente. Ya digo que en la acidosis es... ...en las enfermedades reumáticas es donde más se eh, pronuncia la cura de las uvas. Entonces, si hablas de las enfermedades reumáticas... ...entraríamos también en las enfermedades propias de la mujer de la homenopasio... ...como la estroporosis, la artrosis... Y entonces hablaríamos de que también tiene un, un gran contenido en calcio, ¿no es así la uva? Sí, naturalmente, eh, la uh -huh. uva es, es un alimento pues bastante completo en sí, tiene eh, además de vitaminas, tiene bastantes minerales que la hacen mm, un alimento perfecto, incluso eh, lo dijimos la otra vez, que es el zumo de uva lo más parecido que hay a la leche materna, por si hay algún bebé que no puede tomar la leche materna, por las razones que sean. Y también eh, la cantidad de alimentos... Le recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio Tertulia de conciencia Activa. ¿Aportaría estos nutrientes? ¿Haría que no secuestren los otros alimentos? Dijéramos, calcio en nuestros huesos, o un tipo de vitaminas, o sí, alimentos y nutrientes que el cuerpo necesita para sus nutrientes. Sí, naturalmente, porque uh -huh. el que, como dices, el que el cuerpo secuestre algunos alimentos es debido a la a la, a la falta de higiene intestinal, a el mal estado de los intestinos. Eh, porque si está como hm mm, tamizados las vellosidades intestinales por donde nos nutrimos, está tapizado por eh, costras de malas digestiones, adherencias por ejemplo antiguas, sí. eso, ¿no? entonces además de que se mezclan con el jugo de la uva, eh, todo eso va a pasar a la sangre, Y, eso, y a contaminarlo, por supuesto. Y a contaminarlo, exacto. Bien, brevemente, José Luis, ¿alguna, alguna pregunta más pendiente ya para ir cerrando la tertulia que quieres hacer en la CISA? Eh, bueno... Creo que nuestros oyentes se ha quedado perfectamente claro, han tomado nota, la han reclamado mucho y bueno, ella ha dado su exposición, su testimonio personal, ¿alguna pregunta que te haya quedado pendiente para hacerle? Bueno, se puede hablar mucho más aún de la uva, pero... Eh, tan puros y equilibrados son los productos de las uvas que eh, es imposible de que se descompongan en vez de descomponerse, las uvas se deshidratan y se convierten en pasas que se conservan por tiempo indefinido las uvas, si están enteras, en perfectas condiciones no pueden estropearse ni descomponerse que también ahora que ya está terminando la temporada de las uvas eh, pues si no hay uvas frescas podemos aprovechar también las pasas de uva. Precisamente eh, quería decir hay un sistema con las uvas eh, que los que han decidido quitarse del vicio de fumar y no lo logran o no tienen la suficiente fuerza. ...o que simplemente se encuentran cómodos fumando y no quieren realizarlo. Muy interesante. Adelante. Pero los que verdaderamente quieren quitarse de fumar... Eh, ...tienen un buen aliado con las uvas. Si es en un tiempo en que las uvas no hay frescas... ...entonces se pueden conseguir con las pasas. El sistema es el siguiente. Eh, se lavan bien un kilo de uvas... Primero, la persona que quiere quitarse de fumar eh, tiene que quererlo verdaderamente. Si no, si no, no puede quitárselo. La ayuda, la ayuda de las uvas o de las pasas es una gran ayuda siempre. Pero más importante es querer. Se dice que querer es poder. Y si no se quiere, pues, o no se tiene la suficientemente fuerza pues no lo conseguirá, pero si uno verdaderamente quiere quitarse de fumar, primero, en el sistema de la uva dice que lo quita en cuatro días. Con un kilo de pasas, si no hay uvas frescas, se lavan, la persona primero que ha tomado la decisión al 100% de no fumar más, eh, para aumentar su poder mental, pues, debe de tirar el tabaco a la basura. El que tenga que comprado, tirarlo, tirarlo y no querer saber nada más de tabaco. Y entonces, coger un kilo de pasas, si no hay uvas frescas, lavarlas bien, cogerlas en un... en, en, en una bolsa o donde quiera llevarlas, y donde quiera que le pille, que tenga ganas de fumar, pues, un puñado de uvas, Con 200 a 250 gramos por día, pues tiene suficiente. Cada vez que tenga eh, ganas de fumar, eh, un puñado de pasas o de uvas a la boca. Y son tan purificadoras las uvas que verdaderamente no se tienen ganas de fumar. Esto, como son en cuatro días, con un kilo, con un kilo de uvas, eh, de pasas, ya se tiene suficiente. Bien, pues vamos cerrando nuestra tertulia de hoy, amigos oyentes. Este ejemplo práctico para dejar de fumar esta posibilidad que nos ofrece la uva, es una maravilla. También los que sean fumadores y si quieran tomar nota, pues bueno, amigos oyentes, pueden ponerlo ustedes en práctica. Bien, vamos cerrando nuestra tertulia. Nuestro técnico ya, ya nos ha avisado sutilmente que nos quedaban 10 minutos y sí, sí, nos pues hemos los hemos consumido José Luis te vas unos días a pasar de vacaciones ¿no? fuera de Barcelona si sí, me voy unos días fuera pero es, espero volver aquí para el, la tertulia Bien, siguiente al próximo programa a ver qué traes sí. para nuestros oyentes saben ustedes amigos oyentes que él atiende todo lo relacionado con mente, cuerpo y espíritu el cuidado de nuestra materia, nuestro cuerpo nutricionista, todo lo que se refiere a, a la mente, sus poderes, lo relacionado meditación, tantas veces nos ha hablado de ello Y bueno, y la parte espiritual también, y la parte metafísica, y bueno, y la parte política, ya saben ustedes, amigos oyentes, que tenemos otro colaborador también mensual, Joan Serra, pero este ya es más duro, incendiario, y sus tertulias son tremendas, pero José Luis, José Luis Segura, volverá, como digo, amigos oyentes, a la reserva de viaje, ¿vas muy lejos de aquí? No, no voy muy lejos, o sea, solamente son voy a ir de días fuera a meditar también, como siempre bueno, también, si pues, sí, es una práctica uh -huh. que está bien en todo tiempo y lugar sí sí sí, sí es maravillosa volverás con nuevas energías para nuestros oyentes y a ver que nos estáis preparando si, sí, también, eh, ya como estamos parece que estamos en tiempo de curas eh, traeré una que sirve para sacar los metales pesados del organismo. Estupendo, ya queda anunciado. Esto es muy, muy interesante, porque, amigos oyentes, los pescados y cantidad de alimentos están llenos de metales pesados que sí, se depositan en otro mercurio. organismo, el mercurio. Eh, sí, sí, sí, los, los peces grandes creo que lo tienen, ¿no? Sí, eh, los bien. peces grandes más porque, claro, como eh, los metales sí. pesados no se eliminan, sí. se lo come un pez pequeño, el pez pequeño es comido por el grande y a la vez se come el metal pesado de todos los pequeños que va teniendo cada Pues bien Pero es muy importante ahora tenerlo en cuenta que, uh -huh. primero, si se tiene en pastes de mercurio en la boca... ...que antes, antiguamente, los hacían todos... ...amalgamas... esos empastes de color blanco... ...es conveniente ir al dentista... ...aunque se tenga la dentadura bien... ...a que nos lo quite... ...bien, pues Porque... esto quedará para otra tertulia... ...José Luis, lo traerás... ...ya lo anunciado, amigos oyentes... ...a base de, bueno, de, de, de sacar de nuestro cuerpo... ...los depósitos de metales pesados... ...como el mercurio... ...que nuestro organismo casi por sí mismo... ...es incapaz de desalojarlos... ...nos dirá la forma, la manera... Etc. Y esto será más adelante. Bien, eh, despídete nuestros oyentes, José Luis, aunque ahora continuamos con el programa. Gracias, Narcisa, por haber venido. Despídete de los oyentes eh, pues, y sí. espero que no la última vez. No, pues, muchas gracias por haberme invitado. Sí. Y, Un día y quiero traerte al la... rondón literario para que leas alguno de tus poemas. Son unos chavales maravillosos que hacemos un programa aquí en Radio cada los viernes. Amigos oyentes, como saben ustedes, de 6 a 7, el Rondón Literario. Y sí, quiero que lean algunos de esos poemas que ella ha escrito, muy, muy bonitos, muy sentidos, y bien, con todos los chavales del Rondón. Por nuestra parte, amigos oyentes, cerramos aquí la tertulia, la tertulia de hoy. José Luis, despídete de los oyentes. Muy bien, pues me despido con saludos cordiales y que la salud sea nuestro objetivo y la salud el premio el, el premio a conseguirlo bien, muy bien amigos oyentes hemos terminado nuestra tertulia de hoy, y ahora iniciamos dentro de la consciencia archiva, abrimos otro espacio la banda sonora de tu vida bien, había un oyente aquí en Arnaldo de Onz Fabre Puig que nos pedía un tema que sonaba ya por los años 60 de Lainer Skyner su hijo Alabama también nos dice que lo oye un amigo de él de Navas de Tolosa, Freddy bueno, yo creo que Casi se me antoja imposible que nos escuche. Bien, desde Navas de Tolosa, a menos que lo haga por Internet. Recuerden, amigos oyentes, que por Internet lo puede escuchar a través de radio RadioRCK.info. Más adelante podrán ustedes bajárselo con los podcast que estamos a punto de colocarlos en nuestra página web. Mientras tanto, ahí va para ustedes. Freddy y Manu, Swiss, Hall, Alabama. La mamá, sí, amigos oyentes, parece que, bueno, estos chavales, Leiner Skyner, con bueno, el nombre les viene dado porque cuando iban al colegio eran unos chicos malos y desobedientes. Y el profesor, llamado Leiner Skyner, por eso adoptaron su nombre, les castigaba a cortarse el cabello en época, en plena época hippie del 68, cuando los cabellos largos era todo un síntoma con las flores y las mariposas de la generación hippie, la protesta, de la queja, y su forma de protesta fue esa poner el nombre de su profesor, castigador y déspota, leña de escritura. Bien amigos, ahora sí abrimos el espacio, ¿no? abrimos el espacio de esencia activa, análisis, anillo de refrán. Hoy analizaremos unos refranes que nos trae nuestro colaborador habitual, José Luis Segura, para todos ustedes. Adelante José Luis, relacionados todos ellos con la estación del otoño y, bueno, y el mes en el que estamos inmersos. A ver, ¿qué tienes, que razón esta Bien, por el primero, como estamos en Todos Santos, dice, por los santos, nieve en los altos, por San Andrés, nieve en los pies. Bueno, decíamos nieve en los cantos sino en los santos. Se refirirá a las cruces de los cementerios, ¿no? Bueno, en los altos yo entiendo por las montañas, las, cimas, hay, nevadas, las ¿no? cimas nevadas de las montañas. Las blancas cumbres de nieve. Aunque como siga el tiempo así va a haber que cambiar este refrán, porque nieve hasta ahora no lo no estamos viendo este año. Bien, adelante sí. más. Sí. Otro dice San Andrés entra mes y sale mes. Esto nos hace recordar que el último día de mes de noviembre es San Andrés. Cierra noviembre y abre... Cierra, no, cierra septiembre y abre octubre. O cierra octubre y abre noviembre, ¿no? Sí, bueno, sí. Exacto. Uh -huh. bueno, ¿Alguno más? Bueno, eh, en noviembre, si las flores dan, coge el azafrán. Sí, es un producto propio de, de ahora la flor, sí, es... la rosa del azafrán. Es una flor rara que, que tiene sus recolecciones ahora en pleno otoño. Sí, que tanto cuesta de recoger. Sí, y tan cara cuesta, ¿no? <risa> Alegra los paladares de las paellas. ¿Más, José Luis? Sí. Si en noviembre oyes que truena, la siguiente cosecha será bueno Ah, tiene que ver con, con sí, los cambios para, climáticos. Sí, para, uh -huh. para los cosechadores y los sembradores. Muy bien, ¿alguno más? Por todos los santos, a más tardar, el trigo has de sembrar, si sí, este es similar al anterior. Sí, porque queda enterrado en la tierra y luego, es curioso, queda muerto ahí, aguanta todo el sopor del invierno y en primavera es cuando brota. Qué curioso, ¿verdad? La siembra del trigo. El germen, como no se y al paso de, de los meses mientras está enterrado. Curiosidades de la naturaleza. ¿Alguno más, José Luis? Sí, el último yo En terminado noviembre, que no sembró, que no siembre. ¿Quién no sembró, que no siembre? Vienen aquellos que se hayan dormido, los retargados... Los perezosos, bien, pues, si no siembran, poco recogerán. Siembren ustedes, amigos oyentes, siembren, eso, buenas ideas, y siempre la idea de no abandonarnos aquí en Radio reseca con ciencia activa. Bien, nos teme tarde hoy, Narcisa, un último tema con nos propone para esta tarde. A ver, Narcisa, adelante. Queridos para nuestros oyentes, y aparece cerrar... ¿El el último último tema. Hoy, pues solo tema. solo llamé para decirte que te quiero. ¿De quién? De Estibio Gourmet. Ah, de Bertín Osborne. Bien, a ver, este joven, y ya no tan joven, ¿qué es lo que nos propone? ¿No? Con este tema tan sugerente. Prepárense, amigos, a descubrir la sorpresa de este tema. Reconozco que nunca lo he escuchado, a lo mejor ustedes sí, pero si lo ha elegido ella seguro que serán hermosos. Adelante con el tema. Nuestro técnico ya lo tiene preparado. No new year's day to say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 Bertine Osborne, el Astrid y todos ustedes recordarán aquella película de la espía, la señora de rojo. Y hacía alusión a este tema tan maravilloso que a nuestra, a nuestra invitada de hoy, a su marido, les recuerda tiempos felices. Solo llamé para decirte que te quería, vinculados con el amor. Bien, amigos, abrimos ahora el espacio, ¿sí? consejos para lograr la salud y la belleza. Y hoy les propongo los siguientes... Bien, entramos amigos en el Espacio Consejos para la Salud y la Belleza. Hoy les propongo los siguientes. Según estudios recientes, uno de los productos más apreciados de la huerta española y de todo el mundo, me atrevo a decir, es el tomate. Y han dado como resultado estos estudios que el consumo frecuente del tomate resuelve muchas enfermedades relacionadas con la vista. Es muy rico en luteína, sustancia regeneradora del nervio óptico de la retina. Además, de ser un potente, potentísimo está por encima de muchos antioxidantes incluso por encima de la vitamina C y un alto contenido en polifenoles pues a cuidar nuestros ojos que buena falta nos hacen sobre todo algunos y a enriquecernos y a cuidarnos con los polifenoles del tomate nuestros antioxidantes además digo, procedientes de los tomates hechos en una buena ensalada, son muy ricos muy apetitosos estamos en otoño y en esta estación como dije la semana anterior los órganos a limpiar y acondicionar son nuestros pulmones entonces recomendaciones para estos órganos que regeneran eh, nos oxigenan al completo nuestra sangre son interesantes aceites esenciales como el pino, el orégano el tomillo o gliantem. Bueno, así nuestros pulmones si los limpiamos pasaremos mejor invierno respirando mejor. Amigos oyentes, sobre todos cuantos sufren por falta de memoria, sepan que también, según descubrimientos recientes, el chocolate, entre sus muchas muchísimas virtudes, posee esa la de potenciar nuestra memoria. Disculpen por ser algo recurrente en el tema de la memoria, pero es que una persona desmemoriada se presta Y es fácil y víctima a muchos abusos. Habitúense a consumir, amigos oyentes, chocolate con moderación, con un alto porcentaje de cacao para elevar nuestras endorfinas, ser más felices, estar más alegres y tener una memoria en estado permanente de gracia. Bien amigos, ya hasta aquí nuestros consejos de salud y belleza para la tarde de hoy y entramos ahora directamente en el esperado rincón de la poesía. Uno de los temas que escribí, de acuerdo con el espíritu radio de SK, Pedestales, ustedes, amigos oyentes, dicen dicen que les gusta la, la poesía, así, medio revolucionaria que escribo, y la forma como nuestro técnico Rasoda la interpreta. Bueno, esto es una parcela que le compete a él. Espero que les guste este tema, Pedestales, que creo que ha elegido, en cualquier caso, y si no es así... Bueno, pues será otro el poema, pero todos irán dentro de la misma línea. Ya me está recitando para todos ustedes, amigos oyentes. Espero que les guste este tema, como es costumbre. Adelante, adelante con el poema de hoy. Pedestales, ¿quiénes son esos mortales, soberbios de corazón, que hacen valer su opinión y elevan a los altares a sus dioses inmortales? Sí, atrevidos resabiados, que ensalzaron a los ricos al poder, los opresores y a sus ídolos de barro, que los pueblos humillaron y sin el sí de las gentes, oprimidas por las leyes, sobre fríos pedestales de mármol o de metales. Sí, ayer y hoy inmortalizan de santos a criminales. Dictadores y fascistas, totalitarios al uso, la razón de vuestro abuso no es la del pueblo y sus gentes, ...solicitar su permiso... ...como la fértil semilla encuentra hueco y resquicio... ...palla su encerrada vida... ...y se asoma al precipicio... ...aún en la piedra más fría... ...igual las sencillas gentes... ...con su lucha y disciplina... ...harán brillar la justicia con sus jóvenes valientes... ...sí, será la nueva anarquía... ...despierta e inteligente... ...la que alerta y atrevida... ...escuchará la protesta... ...y recogerá las quejas... De los sabios sus mayores y de las voces queridas los bustos y las estatuas que ayer fueron esculpidos de vergüenza revestidos sobre mármol o metales descansan en pedestales y en escombros reducidos sobre mil suelos caídos o en arenas de la playa aparecerán mañana anarquistas de hoy en día destruir los cabezales pero no los pedestales y que no ocupen de nuevo ...lugares presidenciales, sin honor restablecido. No, no destruyáis pedestales. Guardadlos para vosotros, para aquellos luchadores que con miles de razones... ...sin la verdad de los otros, se pudren en las prisiones... ...por defender a las gentes del pueblo y sus opiniones. Que sus estatuas vitales ocupen los pedestales y gocen la gratitud. De hombres y divinidades, y la joven anarquía, primavera floreciente más que el sol resplandeciente, arcoíris y horizonte de las nuevas energías, según el dios de los dioses su lucha sin cobardía para doblar las rodillas, las cabezas y la frente a la casta dirigente y deliberamocracia, su poder y jerarquía. bien amigos hasta aquí nuestro programa de hoy se nos ha hecho como siempre muy muy corto el tiempo que hemos disfrutado de su compañía pero les espero como siempre de nuevo el viernes puntualmente a las ocho y media salta los aires con ciencia activa y los lunes a partir de las nueve y media según programación les espero como digo de nuevo estamos estamos con todos ustedes en Bueno, les llevamos nuestro corazón volveremos ustedes saben que conciencia activa pues se renueva constantemente siempre siempre son los mismos espacios los mismos apartados pero con diferentes contenidos con diferentes invitados y con diferentes noticias para todos ustedes comentarios nuestra está fin para todos ustedes aquí desde el radio reseca su radio dentro de poco amigos oyentes nuestro alcance será muy, muy bueno mucho más largo mientras tanto les esperamos de nuevo eso sí Hasta el próximo lunes a las nueve y media y por extensión el viernes puntualmente, como digo, salta a las ondas del aire, conciencia activa. Adiós amigos, hasta pronto amigos, reciban un beso. José Luis, despide a Bien, hasta la próxima, adiós, buenas tardes. Pues muchas gracias por haber venido y gracias por, por haberme invitado. Bien, les esperamos a todos ustedes. Salud y, para todos. Perdón. Y también a ella, el Rondón Literario, bueno la hemos comprometido vender también al Rondón Literario. Otro programa más de su radio, de su radio de usted, de aquí de la radio resaca, Rondón Literario. Bien, amigos, hasta pronto. Reciban un abrazo.